Y queremos vivir todo el resto de nuestros días Dándote la gloria y honra a ti Señor Aprendiendo a darte la gloria Субтитрувальниця Señor con todo nuestro ser Con toda nuestra alma, mente y corazón Porque hemos decidido Señor Vivir para ti Vivir para ti Señor